Eh, vamos a... tenemos ahora al aire en el teléfono sí. a Miguel, de la hora que quería hacer, chau, ellos sí. esta semana estaban en Córdoba, se habían invitado a tocar y tuvieron un pequeño Me inconveniente casi. que él ahora nos va a contar. Miguel, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? ¿Todo tranqui? Todo bien, estamos acá con Rob en, en su casa, en La Plata. Ah, mira vos, Ro Rola bajista de, no, bajista de, de, la, de la ola, la ola. Eh, Pasaron la clandestinidad, muchachos, ¿qué, qué, qué, qué fue? ¿Cómo, ¿Cómo fue? fue? Contanos. Contanos un poco cómo fue. Y bueno, fuimos a tocar, viste, a Córdoba Capital y a Villa María. Uh -huh. este, tocamos ahí, bueno, en Córdoba Capital el viernes, Villa María el sábado, y el domingo teníamos pasaje para volver para Buenos Aires a la noche. Entonces teníamos sí. toda la tarde después de que se nos terminó ahí el tiempo en el hostel nos recomendaron ir a, ahí a la costanera, que como sí. que ahí está el río. Sí. Y bueno, antes pasamos por disco, fuimos a comprar unas empanadas porque no habíamos comido todavía. <ríe> Compramos empanadas con con Michel Torino y nos quedamos ahí en la, en la puerta de, del disco. Sí. Y bueno, nada, pasaron ahí un par de, de patrulleros, nosotros no, no, no sabíamos bien, ahí hay una contravención con el tema del alcohol, de tomarlo en la vida pública. Sí. Y... Estábamos charlando, todo bien, estábamos ya terminando de comer y íbamos a ir a la... eran a 10 cuadras del río, ¿viste? Estábamos sí. por ir ahí a pasar la tarde y después a las 11 ya teníamos el pasaje. Sí. Pero bueno, pasaron de repente así eh, un par de patrulleros y, bueno, se ve que dieron la, la vuelta y volvió, volvió uno y nos, eh, nos dijeron, bueno, vengan chicos, qué sé yo, nos hicieron poner ahí en, en el móvil, nos revisaron todo. <risa> Al principio no, en ningún momento nos, nos, nos aclararon que, que nos iban a llevar, ¿viste? Era como que nos estaban revisando por como la rutina. rutina, claro. pero después, bueno, nada, se puso cada vez más, este, como que nos empezaron a decir que, que bueno, que, que nos iban a llevar porque no, no correspondía, qué sé yo, que primero siempre como alivianando, como era para averiguar antecedentes, qué sé yo, pero después, nada, nos llevaron ahí y nos preguntaron mil millones de veces los datos, nos revisaron más ahí, tipo, nos hicieron sacar la remera, pantalón, todo, y bueno, nos metieron, en, nos metieron ahí al, al calabozo y estuvimos tres días ahí. Tres días por tomarse sí. un vino en la puerta de un supermercado. Sí, porque hay una contravención allá que, que, que dice eso, que son 72 horas de demora y de detención y después de las 72 horas recién uno tiene derecho a, a pedir un abogado si es que la jueza de faltas te, te determina más tiempo. Hay mucha gente allá que, que por ejemplo, pibes que caen no solamente por, por, una, por una contravención que es merodeo, que es simplemente estar por la calle. Sí. Si te ven cara sospechosa, te sí, llevan sí. o si te ven y te, no se sé, te revisan la mochila y te encuentran un destornillador, te, te, te ponen... Eh, otra que es que portación de armas, ponele, y te dejan, no sé. <risa> Hablando digo, del, del día del trabajo, ¿no? Que, que, que se considere sí. un destornillador, un una, Sí, un arma. Era, era todo el tiempo, viste, como una cosa increíble porque caían todo el tiempo gente que, que re, o sea, no, había... Ustedes estando que... ahí iban viendo cómo iban desfilando, Claro, eh, bueno, la, la cosa ya es así, o sea, por cada uno que detienen les dan 50 pesos y tienen que llevar un número de gente por día, supongo. Ah, ¿vale? Sí, sí, sí. Y bueno, en realidad nosotros no, no estu estuvimos, ponele, las 72 horas se cumplían el miércoles a las 5 de la tarde, porque entramos el domingo. Eh, salimos a las 11 de la mañana, ¿viste? Eh, sí. Nos dejaron, no sé, esa fue la poca consideración que tuvieron, porque en realidad nosotros lo que pretendíamos era que al menos cuando lleguemos tengamos la posibilidad de, de hacer un descargo, de, de, de poder hablar con la jueza, porque está, está muy bien que se, que se respete la ley, ¿no? Pero nosotros no éramos de ahí, no conocíamos la contravención. ...y queríamos aunque sea poder explicarle lo que nos había pasado... ...que teníamos los pasajes, ni siquiera se respetó que teníamos los pasajes... ...que está todo bien, bueno... Que Porque yo, además no digo, trabajo, pero... ni, ni siquiera era que estaban tomando... ...que tampoco estaría mal, ¿no? ...pero tomando unas birras en la esquina, estaban almorzando... ...comiendo unas claro, empanadas sí. y las estaban bajando con un vino, digamos... Digo. Yo creo que claro, éramos cuatro con un vino, eso ya es gracioso que nos hayan llevado... imagínate si por ahí teníamos tres birras y estábamos, no sé... ...rompiendo una contra el suelo o jodiendo a una vieja, no sé, alguna cosa... Pero no, nada, yo creo que igual lo del vino es una excusa, si estábamos tomando una Fanta igual nos iban a llevar porque, como te digo, hay una, una ahí que se llama una ley, una contravención que es sí, merodeo, sí. que simplemente es que si te ven y no les gustás eh, o piensan que estás por hacer algo, te llevan y, sí. y, de, y, y te la pueden agravar con que si te encuentran un alicate en la mochila te, te ponen sí. otra contravención que es mayor deportación de, de armas y ya tenés 10 días. Es la industria de, de la detención, como sí. la industria del juicio, la industria... Claro, de in es, y además son es herramientas rey, que permiten, digamos, absoluta discrecionalidad al Gana, es exportación de cara, es si, sí. si le caíste simpático o no, claro, es el sí, humor sí. que tenga el tío. Aparte, team, ¿no? ahí, imaginate, nosotros éramos porteños, o sea, así nos llamaban, era como que, de alguna manera, eso influía también. Cada vez que sí. les hablábamos nos miraban, viste, como que les pedíamos algo, y ya yo me imagino que la, la forma de hablar que tenemos es un poco más... este. Ellos tienen otra cadencia, es como que quizás nosotros les, les, les irritaba. Sonamos, les sonamos un poco desafiantes, o no sé, con la tonada, nos miraban re mal, como, como que cada cosa que pedíamos, yo me acercaba por ahí a la reja y le decía, pues nos sacaron los teléfonos, nos sacaron los cordones, nos sacaron todo lo que teníamos. Sí. No podíamos llamar, imagínate, estamos incomunicados, nuestra familia nos esperaba. Ellos les, les avisaron, hicieron, dio, no les dejaron ustedes llamar y no, ellos nos tampoco llamar. llamaron. apenas estábamos entrando a la comisaría, eh, Ramón le... Le, le, le hizo un llamadito cortito al chulo que es eh, Mariano Pérez, el chico que nos llevó a tocar allá eh, que arma las, los, los recitales allá y le dijo, tipo, apenas estábamos por entrar un segundo, así como, mirá, nos, nos detuvieron estábamos en el disco, qué sé yo le di, miró así para arriba el nombre de la comisaría le dijo venite a ver qué, qué podemos hacer y eh, esos fueron los, eh, los que manejaban la patrulla le permitieron hacer esa llamada, le dijeron llama ahora porque si no adentro no vas a poder, ya se lo habían avisado como que esos son los que más o menos, los que se copaban así un poquito, <risas> eran siempre o el que manejaba el, el móvil o, o el cabo que estaba ahí, que nos traía el agua caliente, que había algunos que eran más mala onda, otros que eran un poco más, más copados. Sí, y, y, y... Eh, pero eh, bueno, para, recordemos quiénes son, eran, estaban vos... Eh, Yo, Rocío Rob eh, y Ramón, que está sí, tocando la batería, sí. y Santiago, que es el chico que está tocando la guitarra. Ah, Ramón Eramos, era, es, Raymond, es Raymond. Sí, Raymond. Eh, es otro músico de la plata, tiene de la plata. Su propia banda. Sí, sí. Eh, eh, Raymond me contó, cuando hablé con él, sí. me dijo que, que había, se, se, se estableció un vínculo curioso, ah, curioso, o sea, particular con el resto de los sí, que estaban sí. presos. ¿Cómo fue? Contá. Sí, lo que estuvo re bueno es eso, que en realidad nosotros había como dos secciones, ¿no? Una que era sobre una, por una escalerita, que sí. supuestamente ahí caían los de las contravenciones, que son o por tomar alcohol, o por si los encuentran con un porro, o por cualquier cuestión, merodeo sí. o lo que quieras. Sí. Esos eran los más... Eh, como peligrosos aunque eran los más tranquilos estaban siempre bardeando y por suerte no llevaron ahí pues nosotros estábamos ahí en cualquiera viste nada que ver como que nos iban a, a revoludear ahí sí. por suerte nos pusieron abajo que en realidad estaban los que tenían causas que supuestamente eran los más peligrosos que estaban no sé los que estaban buscados por narcotráfico o por haber armado cualquier tipo de robo grande eran gente grande un señor de 48 años otro de 35 36 eh, Y así, y esos eran los que tenían causa, supuestamente eran los más peligrosos, pero nos pusieron ahí porque sabían que esos tipos, eh, por suerte en ese sentido, lo pensaron de cuidarnos y ponernos con ellos, que nos recontuvieron y no. no. Es que es, es, el, el indie es muy pesado, viste, es muy heavy y hay, hay gente, hay gente Buscando muy violenta. Suerte. Sí. pero pero cómo y qué, y qué cómo nos contuvieron ¿Qué no era? nos contuvieron en el sentido de que nos decían que no nos preocupemos que no iba a pasar nada nosotros estábamos imagínate, apenas entramos no entendíamos nada porque nunca nos decía, había pasado no. algo parecido y, claro. y estábamos muy eh, perseguidos porque pensábamos que no sé que nos podía pasar cualquier cosa pero no entendíamos no, no, ninguno nos daba ninguna información no nos dejaban llamar no mm. teníamos ni comida ni ni cobijas te dieron nada? algo de comer esos tres días me imagino no o sea ellos no te tienen que llevar la familia y nosotros les explicamos que no teníamos a nadie más que a, a este chico que nos llevó a tocar entonces Recién cuando el domingo no nos llevó nada de comer él porque no sabía. Sí. El lunes le pudimos hacer una llamada y decirle que nos tenía que traer comida o no sé si le avisaron ellos. ...le pedimos que le que le avisen a él porque el chulo estuvo yendo muy muy seguido a la comisaría llamando, hinchando las bolas, viste? Sí, porque, porque él perdimos los pasajes y él tenía la plata que nos nos había guardado para los pasajes y tenía que hacer toda la movida para ver cuándo volvíamos y en ningún momento le decían cuándo nos iban a soltar y era como todo un, una incertidumbre constante. Nosotros estábamos ahí, imagínate en condiciones tipo ocho personas en un pasillito en un calabozo rocío estaba sola encerrada en un, en un calabozo aparte porque no pueden mezclar a las ah, mujeres con los con varones o sea imagínate que en, en tres días no ella estuvo en, cuando ella estaba encerrada nosotros estábamos afuera cuando nosotros nos metían adentro ella salía para ir al baño estar un rato caminando en un pasillito que tenía no sé tres metros por medio y, y bueno nada el vínculo digamos ahí con los demás estuvo bueno en el sentido de que nos distrajimos había un un señor que, que le dicen el cuti que era como un chiste, o sea, un señor así que estaba, lo, lo iban a meter en la cárcel por no sé cuántos años, el estaba re arriba tirando chistes y alentándonos así como que estaba todo bien. Que, y nada, eso fue divertido en el sentido de que, que no la pasamos, o sea, a pesar de todo el bajón y del susto y de estar sí. ahí relimados la pasamos un poco mejor porque es esa, además la experiencia estuvo buena de, de conocer un poco, ¿no?, de, cómo son las cosas en, en, en, en, en, algún, en algunos aspectos que nosotros no tenemos idea, ¿viste? Claro, claro. Nos contaron un montón de cosas de su vida, de experiencias o cosas así que nada, en la vida cotidiana nuestra no, no, no, no, no conocemos o no, o no sabemos, ¿viste? Y, y no, claro, no, no las vemos. En ese sentido estuvo bueno porque fue... vimos un par de cosas feas así como eh, que a un chico que llegó, que tenía 18 años, había asaltado el ACA y llegó ahí era un pibe también en buena onda, pero bueno, lo metieron ahí, estuvo un rato y después se lo llevaron a, a arriba para, porque no se sé, querían averiguar dónde estaban las cosas que faltaban y dónde estaban sus amigos, y lo llevan tienen una habitación ahí con colchones para, para pegar ¿viste? A, a la gente, así, para apretarlos y decirles hablar, creyó, ese yeah. tipo de cosas así, o bueno, ver así peleas o discusiones entre todos, eran momentos así tensionantes y raros que pasaban ahí al lado nuestro. Pero bueno, a pesar de, del mal trago y de la del bajón, o sea, no nos pasó nada así grave. Rocío estaba muy asustada, bueno, como todos, pero ella estaba más asustada porque no sabía lo que le podía pasar ahí. Ella estuvo estaba, sola los tres, tres días, sola. vos no pudiste hablar por, con eh, ella, no, nada. No, por suerte estábamos en, en el mismo, era un, un pasillo que tenía cinco o seis celdas ah. y en realidad creo que lo que correspondía era que la lleven a, a otro lugar con mujeres, pero no había otras chicas. Otras por suerte. Por suerte la dejaron, digamos, con nosotros, en el sentido de que no estaba dentro de la misma celda. Se hablaban en voz alta. Claro. Como la noche de los lápices Y sí, nos hablábamos acera. así A la noche por ahí Estirábamos la mano así Nos agarrábamos O hablábamos O cosas así eh, Muy no, no podíamos abrazarnos era Es como de película con... lo que estás contando ah, no, sí. Una película De terror Y aparte hubo. imaginate Que ahí era una, una, un calabozo Donde estábamos Con Ramón y Santi La primera noche Éramos seis en un calabozo Que estaban los tres eh, Estos más grandes nosotros tres los tres narcos claro, y nosotros no podíamos nada no teníamos lugar ellos pues, se recoparon en el sentido de que tenían varias cobijas ahí porque no hay nada para dormir es como en el suelo con una frazada sí. eh, y bueno hicimos lugar y de alguna manera entramos para poder taparnos todos y bueno. almohadas con zapatillas lo que sea como todo nos acomodamos ahí como pudimos y también a la hora de la, de la comida como ellos les, les llevan la familia Sí. Eh, a uno de los que está ahí, la, la mujer le tiene, no se paga por semana un delivery y le lleva todo el tiempo comida, toda a la hora de la comida. Nos convidaban recopados, eh, un par de veces, llevaban eh, ravioles por ahí, o sándwiches milanesas, lo que sea. Era como, eso estuvo bueno, como muy, muy, muy copado. Nosotros so, estábamos solidario. cagados de hambre y era como no, vengan chicos, vengan, nos hacíamos así una rondita y compartíamos todo lo que entraba, se compartía entre todos. Eh, el que la pasó medio mal es Santi que es vegetariano y como que siempre entraban cosas con carne y no le podías decir a ningún por... cabo che mira mi amigo es vegetariano ¿me Pueden pasar un tomate me imagino ¿no? la, la cara de un cabo de la policía cordobesa si le decís mi sí. amigo es vegetariano sí, sí. che Miguel tenemos que irnos para el noticiero pues las dos dale eh, te agradecemos por haber dado tu testimonio dale. Eh, estamos contentos de que no les haya pasado digamos nada en, en el fondo sí fue Obviamente, la Los invitamos para que estén pronto algún día acá. Y... Jovia, bueno, gracias a ustedes por, por llamar y por interesarse en, en lo que nos pasó. Bueno, y vamos ahora al informativo funciona? y volvemos en un par de minutos. Dale, bueno. Un beso, chicos. Abrazo. chao